Y este sábado en el Centro Cultural El Cheje Se va a presentar, bautizado eh, en esta radio como Carlos eh, Santa Rosa, el señor Nahuel Porcel de Peralta. Carlos Santa Rosa. ¿Te acuerdas cuando te bautizaron? por lo menos, por entréguenme la llave de la ciudad, aunque sea. Eso fue un, un episodio de 2018 cuando en este mismo estudio Juan Pablo Bertolini lo recibió eufóricamente al nombre de Carlos Santa Rosa, inolvidable sí, momento. Es hijo de Gilberto Santa Rosa, un cantor de cantor de salsa muy muy, muy buen cantor además, bueno como tanta gente, qué gusto estar en la novela. ¿Cómo, estás, ¿Cómo aquí, te va bien? En kermés. Bien, bien. Sí, se sí. hay una parte que como que fingimos de mensa y otro que tenemos que seguir para adelante, como como bien sabemos y me imagino me alegra encontrarlo siempre a ustedes en, en la huella, como se dice, así acá estamos. Sí, hay alguien que finge demencia y hay algunos dementes que nos están eh, gobernando. Que no fingen nada. Que no fingen nada y que nos están gobernando. Demente de frágil, de sí. mente, de daría, mente frágil. Daría bueno que sí, finjan un poco. Nahuel, venís, bueno, volvés a la provincia de La Pampa, una, una provincia que la verdad que... Te, te acobija y te quiere mucho. Y venís a presentarte con amigos también, porque va a estar la, la, la, la Negra Alvarado y el Pinky Pumilla en este espectáculo que se llama Canciones con Memoria, más nunca de rodillas. Sí, eh, hay un poco la idea entre la Negra Alvarado, Pinky y Pamela. Fueron este este asunto... Justamente además en esta fecha, mira qué loco, ¿no? Porque, bueno, se avecina el 24, otro, el 24 de marzo, uh -huh. eh, que es una fecha cada vez más importante y más en estos tiempos ya que empezamos hablando de esta de, de realidad y, y bueno no no nos amuchmos es necesario encontrar motivo pretexto para, para juntarse eh, con, con lo que consideramos nuestra gente del palo que sí lo hay eh, lo, los, los medios de comunicación nos han hecho creer que estamos solos de alguna forma no y en el andar nos ha costado mucho volver a salir después de la pandemia y luego después de estos de estos tiempos socioeconómicos de represión tan difícil que estamos viviendo en ponerle el caso de Argentina en México tenemos una, una esperanza que está siempre como encendida a través de los de los tiempos sociopolítico económico que corren con Claudia Sheinbaum digo México para los que no me conocen hace 43 años que vivo allá y Y mi acercamiento con La Pampa, bueno, tiene que ver con con el paisano delfor Sombra que vive uh -huh. a, en una ciudad de 20 millones de personas, él vive a, a 15 cuadras. Que, así que a través de él también tuve ese acercamiento y conocimiento de lo que ocurría palabrísticamente, musicalmente, con, con todo lo que es el arte popular de, de, de La Pampa en general, ¿no? Uh -huh. Así que a partir de ahí comienza ese, ese acercamiento y esa amistad, y ese adentrarse un poco en conocer algo de aquí, lo que ocurre con Morisoli con, con el Bardino con el, qué sé yo con, con Paulino, así que ¿Lo llegaste y, a conocer a todos? Eh, sí, sí, sí sí uh -huh. eh, um, Al Bardino no Al Bardino no Pero bueno, a través del, del, del Chiquito Díaz también de La Negra, de, de Lalo Molina de y de La Tropa bueno, y, y ustedes mismos ¿no? entonces eh, eh Ese es, tiene que ver con el, el regresar siempre Como para lo que lo sembradito se siga recordando Y acá estamos uh -huh. ¿Y, y hace cuánto, bueno, te, te preguntábamos fuera del aire Nos decías que finales de, de diciembre eh, hace, hace rato que estás en, en la Argentina Sí, sí, sí eh, Vengo porque generalmente luego engancho cosquín uh -huh. El cosquín que nosotros conocemos Que es el cosquín de los patios No tanto el escenario mayor Eh, donde en estos tiempos no, no entramos de acuerdo a las características si convocas o no convocas, ¿no? Y los fenómenos de, de la gente que convoca, los famosillos, eh, me parece que no debemos detenernos a perder el tiempo hablando sobre lo que ocurre. Uh -huh. Pero entonces uno frecuenta otro tipo de, de historias, el encuentro de poetas con la gente, claro. ahí es un concierto. Y luego lo que ocurre en los patios. En los patios se, se, se juntan mucha gente importante que incluso... Si no fuera de esa de ese modo nunca escucharíamos, porque como dice Fíteo Fitopaz dice en una canción en tiempos en que nadie escucha a nadie. No escuchábamos, no tenemos equipo de música en casa, es equipo de música, no te sí, digo sí, sí. un pentray con 6722 canciones que no sabemos cuáles son los autores ni quién toca la guitarra y quién es el que canta, quién compuso la canción. Claro. <risas> y de alguna manera todavía uno sigue con esa cuestión de sentarse a escuchar eh, y además uno Uno tiene una cantidad de, de, de discos amontonados, de CD, lo que sea, que nos han dado los colegas. Y uno no opina hasta que por lo menos un disco lo escuchas cuatro o cinco veces para conocerlo, ¿no? Con canciones originales, ese tipo de Y no hay tiempo, no nos damos tiempo. Ponemos por ahí un el, en, en, unos, en unas bocinitas, en un parlante medio chotos, ponemos la musiquita y suena ahí en la computadora y estamos haciendo otra cosa, pero no nos detenemos a escuchar. ¿no? Entonces esa ese es el cosquín que yo disfruto, y después uh -huh. me fui a La Chaya de Pancho Cabral, en La Rioja, también otra convivencia de, de, de impresionante. Pero capaz que en estos momentos, como vos decís este, Esos lugares son los que más eh, crecen y más eh, también eh, dan frutos ¿no? estos est Los patios, yo creo que ha crecido en estos momentos Donde tocar realmente es difícil, como como vos decís eh, Los patios han crecido y, y está buenísimo también que crezcan los patios ah, me, me parece que está buenísimo también poder tocar en lugares eh, grandes En los escenarios eh, En los escenarios, ¿no? convocantes ¿no? Pero los patios son geniales Y han crecido. No sé cómo habrá estado ahora eh, Cosquín, pero sí, eh, sí. En, en esto, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, han crecido mucho esto de hacer recitales en, en patios o en quintas o en casas. Sí, sí. Y eso esparcido es también casi por el mundo un poquito eso, ¿no? Uh -huh. Frente a la cuestión de alquilar un teatrito. Claro. El, y no, no, no salen las cuentas luego, ¿viste? No. Entonces, eh, sí, es, es importantísimo. E incluso en el ha crecido mucho en Cosquín eh, se llama el patio de la Piri, sí es donde se reúne muchísima gente y se ha convertido, de, de haber empezado a ser como un antro uh -huh. con problemillas, que los sonidos, que no había sonido y que qué sé yo podría decirte, mal utilizando la palabra hippie, por decirlo así, <risa> y luego se convirtió realmente en un acto de, de, de convocatoria y de reconocimiento, y se llena de gente ese lugarcito. Sí. Toda la gente joven ¿viste? Así que, bueno. ¿Y, y como... después de Cosquín, qué haces? Estás por acá, por supuesto, pero ¿qué, ¿andás por el, por el país, eh, tocando, cantando, juntándote sí, sí. como acá? Sí, eh, sí, sí. sí. De, bueno, hice concierto eh, en Buenos Aires, eh... Eh, Se llenó, you know, entradas agotadas bueno, a ver Hoy en día me meter en un lugar 50 personas que paguen la entrada es eh, Un golazo, eh, sí, un golazo es un logro, quedó gente y al otro sí. día lo repetimos ah, Así, Entradas agotadas y mi hijo me dijo Sold out, viejo <risa> <risa> ¿Qué cosa? Solado? Entradas agotadas out. ¿Tu no, hijo no, vive en Buenos Aires? Mi hijo vive en Buenos Aires, Lautaro Matute uh -huh. eh, También haciendo sus cosas grandes... Y compartijas cada vez que vienen... Gran músico, guitarrista, uh -huh. y bueno, ha tenido su, su grupo Ensamble Chancho a que han grabado como cuatro o cinco, ya no existe ese grupo, pero han hecho cosas muy importantes, y anda, sí, Emo, eh, cuando se puede, y, y congeniamos en tiempo y espacio, eh, eh, se presentó de invitado el primer sábado que se llenó, y se produce un hecho muy, muy lindo, es muy especial eso de, de poder laburar con un hijo o un hijo, no sé, laburar con, con el viejo, ¿viste? Eh, yo le tenía un poco de temor. De esas cosas que están como... Entre lo sensible y lo sensiblero hay líneas muy finitas, ¿no? Claro. Pero si se da naturalmente y, y uno... Creo que yo he crecido con él, más allá de lo que yo le había aportado en la infancia, de escuchar un viejo musiquero y una madre actriz, entonces ha crecido en ese entorno y es muy lindo ver lo que uno no ha podido hacer y la información que tiene, no de poder leer a primera vista así que, esa han sido las cosas siempre donde se da, he estado tocando en otro lugar, Bar sobre un documental que hizo Modesto López sobre ah, es un lugar que está recontra bueno claro, sí, está muy lindo ese lugar eh, canté ahí porque pasaron un documental sobre un coro de expresos políticos uh -huh. llamado Quiero Retruco y hicieron un documental sobre eso donde el, el, el, el documental eh, uh -huh. lo hizo de modestdeso lópez eh, que fue el que hizo también el documental de amparo choa cantante mexicana eh, y el coro de preso político es de aquí de argentina ah, mira eh, sabes el nombre del documental como para buscarlo eh, si se puede encontrar eh, eh, se llama todavía cantamos ajá del coro quiero Retruco son ex sobrevivientes eh, y hijos o hijas de de desaparecido. Ese coro lo idearon estando presos. Mira. Y los sobrevivientes Mira. armaron ese, ese ese coro y ahí hablan de ese tiempo y estaban presentes varios de los sobrevivientes y entonces ahí hay cante ese tipo de cosas que son pequeñas cosas que tienen que ver con lo que pensabas, con lo que, que apoyabas. Entonces uh -huh. siempre hay actividades, ¿viste?, de, a, a ese nivel. Eh, bueno, para los que están viendo por, por YouTube, este Nahuel está con la guitarra así que Y para eh, los que no están viendo y para por YouTube, YouTube eh, Nahuel está con la guitarra, Na, con, con la guitarra. En síntesis, en síntesis. Nahuel, Nahuel, Nahuel está con la guitarra e Incluso que... podríamos decir al revés, la guitarra está con en Nahuel la Chico, la, la poesía se ha dado vuelta esta mañana Cuando arrancan, y ¿no vino hoy Tomás Solí? Eh, eh, sí, Tomás Bueno, lo que pasa es que no sabía No, pero, pero no, no ni siquiera eso es una referencia que Juan y de Pian tenía. Tenías un mate servido y Hace cinco minutos y, sin, pero... Ni lo repartía ni no, lo tomaba La agüera está con el mate y claro. el Juan está con el mate con, con, con Juan. Bueno. Debería, debería estar con la guitarra ¿no? Mientras me das un mate A ver qué sale a ver. En las hoguitas De colgar la ropa Colgué mis ojos esos con un broche de agua Después de murmurar sobre tu cuerpo Una oración para ahuyentar la escarcha El cuento es de naufragios en Rosario No, en una enorme pieza y una balsa Con dos locos de atar que iban atados Se comieron las uñas del alma en mis higuitas de colgar la vida. Colgué mis ojos esos que te extrañan. Dicen tu nombre cada vez que se abren. Dicen que sos el aire que me falta. Ahora que encuentro tu vestido rojo ordenado aquí sobre mi nada compro al contador charcos de la noche por ver si están tus labios en mi almohada urgo en la lluvia de esa enorme pieza cuando para cantar te desnudabas, busco en el cafecito de la esquina un pasaporte y una puerta falsa. Escapar es inútil, va en, en mi mano, el reflejo de tu hombro, una sandalia que esta mañana me abrazó tu ausencia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 sobre mi nada compro el contado charcos de la noche por ver si están tus labios en mi alma por ver si están tus labios en la soguita de colgar la vida Bien, ¿Qué escuchabas vos? Ah, no, difícil, difícil cantar esta... Es como si ah, qué difícil, comido, ¿por qué? Te, no, porque... vinimos comiendo unos siete peluche cantar a esta hora pero... eso ya me levanté a las 7 ¿No, ¿No es tu hora de cantar? <risa> ¿En, ¿En serio? ¿Por no a esta hora? No, no, pero yo te iba a decir... Pero, Ay, bueno, recuerdo igual... siempre la que no, hay que estar a las diez de la mañana. ¡Híjole! Muy temprano. <risa> ¿Qué escuchamos? ¿Qué era eso? ¿Qué Escuchamos esto, es una letra de Jorge bucanera Poeta que de paso en estos en estos momentos Él es nacido en Ingeniero guay al lado de, sí, de sí, Bahía Blanca cerca de Bahía. Sí. Y bueno, lo conocí en el exilio con Jorge bucanera Digamos, uno, uno de mi tiempo, por así decirle Lo conocí en México en el 82 y, y con él salió ese poema hermoso que se llama Será posible el sur Que estos tiempos, volvemos a estos tiempos Eh, sigue estando más vigente que nunca porque es una pregunta casi sin respuesta todo el poema que lo grabó Mercedes Sosa en el año 84 con el, con el retorno a la democracia el disco se llamó así y siempre estamos en contacto así que esta es una letra que me pasó él y se Pero llama bueno, lluvia, lluvia, lluvia de Atar sí, uh -huh. sí, sí. Y, y todo está bueno recién hablábamos de los CD de, de las plataformas musicales sí. y todo eso eh, ¿dónde se puede escuchar tu música? ¿dónde se puede escuchar tu música? ¿Se pudo escuchar en las plataformas? ¿Está en la plataforma? Eh, sí, está en la plataforma. No tuvo otro remedio más que mente. Mm, claro. <ríe> que, que subir las cosas porque me ocurrieron un, un par de historias con andaba buscando grabar unas canciones mías. El, me acuerdo una, la de Zuna Rocha. Quería grabar, había escuchado en el patio de Cojín, justamente había escuchado un tema que yo hice al litoral eh, con un pueblo que fue sumergido bajo la sabra las aguas cuando... Se, eh, se fabricó Yacyretá, se levantó ese monumento uh -huh. de piedra a Yacyretá, y a ella le había encantado, yo le regalé el disco, y un día encontré una llamada perdida, y me dice, no, era mi, mi madre, te, andaba buscando, quería grabar el caonete guaraní, pero yo le digo, le regalé el disco. Sí, pero se cambió de casa y lo buscamos en las redes, nunca lo encontramos, para integrar un disco de la Sony, Claro. Digo, no es que me vaya en Ardenita, pero, pero bueno, con una, una cantora buena, ese tipo. Entonces digo, caray, yo tengo que estar en las redes. Eh, cuando eres así de alguna forma independiente, que uno se maneja, viste, eh, al, a los ponchazos, nadie nos enseñó marketing, pero eh, eh, llegamos, por lo menos en mi caso, eh, llegamos al, a, la, a, la, a la a la era cibernética, arañando... Eh, actualidades, aprendiendo a manejar un ProTool pero por por el oficio, por el laburo claro. o, o un Logic a grabar sí. y algunas cosas uno Pro la manera. Pro para que no sepa es un programa sí. de grabación uno que Un programa el, de alguno eh, graba en la casa, claro. que eso es tipo cosa. Pero después hay todo un movimiento, viste los flyers, inventar hacer, Hasta claro. eso hay que hacer, viste muchas veces. Entonces eh, me metí en las redes, Están mis discos ahí como Nahuel Porcel de Peralta, eh, hay cinco hasta el momento y tengo que subir algunos actuales. Eh, aquí con, con el Jorge López mezclé unas canciones que grabé en mi casa en, en, la, en la pandemia En ese uh -huh. tiempo que fue muy difícil Así que ahí están la mayor parte de estas canciones y a subir otras Podría decirte que a nosotros nos ha jodido Perdón por la palabra, nosotros <ríe> nos, ha, nos ha jodido el, el asunto de, de la venta de los discos en vivo porque en las redes todo muy bien estás presente pero, pero son no chauchas y pelitas son no son monedas ni aparecen viste pero claro. en la venta del CD yo fui ahora el año pasado una pequeña gira de cuatro conciertos ahí en en lo que se llama Texas Austin, San Antonio y Houston pero eran cuatro conciertos muy lindos y llevé estos discos que traje ahora sí. que últimamente los hago en casa algunos me han quedado y bueno lo voy a llevar por miedo a no llevar mi guitarra, porque entonces a mejor los norteamericanos dice que viene a trabajar, todo ese tipo de cosas. que claro. buscan en las redes en el momento. Claro. Dicen, Pero acá usted va a tocar, ¿cómo que no? ¿Qué? Entonces no lleve la guitarra, ya me prestaron. no te dejan no de capaz, o qué? ¿Qué sí, no, claro. El, ¿Cómo, cómo no, tengo, tengo Carlos los... Santa Rosa. Dice sí, acá de... dice Carlos Santa Rosa. Claro, de... Carlos Santa Rosa. Además, <risa> en, el, en, en la manuflaje ponen Nahuel solamente, <risa> no ponen ni por sal de Peralta. Ah, Mirá vos, le ¿no? ¿no? Bueno, los cuidados de los chicos de allá que te programa para que no tengas problemas. Y me llevé 50 10, 10, 50 discos, qué sé yo, sí. de esos chiquititos, ¿viste? los chiquititos. Los vendía a 10 dólares, que no es nada. ¿Qué? 500 dólares aquí, digo, de vender el, el disquito en esas cosas claro. de Estados Unidos. Con eso me compré, se y me lo... había jodido mi, perdón por la, la difusión, mi MacBook Pro, que es la que tengo y llevo, uh -huh. y me compré en 400 dólares mi, mi, mi compu para laburar, usadita, claro. pero claro. buena. Entonces entonces andamos así. Y eso antes eh, nos ayudaba muchísimo. 10 disquitos que se vendían te cubría los gastos del transporte, ¿viste? Ahora... Está bien, estás en las redes, pero sabe qué? La gente, no muy poca gente escucha en las redes, la gente de, de mi de generación o 10 años menos, no, no, no le gusta mucho. El otro día le escuché a Moni Abraham, eh, cantora uh -huh. también dijo a mí cuando me dicen escucharme en Spotify, no van a escuchar, eh, o no tienen o, o les da fiaca. Güey. No, y además la calidad que tiene Spotify es malísima, o sea, de, sí, calidad ahí, de sonido. Sí, están ahí las canciones, está bien, uh -huh. viste, pero... pero sí, Sobre todo sí. es un... Es un ...una costumbre... ...que si no la tienen... ...es, es difícil que la hiciera... Sí, ...a quiera. mí me pasa... ...yo, yo, yo no, en, no, no entro en Spotify... Mm -hmm. ...lo escucho así porque cuando te cruzas... ...con un vínculo más joven... ...o, o que, que tiene esa costumbre... ...pero yo no por mi cuenta no voy a ir a buscar... ...algo Spotify, sí, la yo verdad... Vos, ...vos capaz de... ...no, bueno... ...porque es más fácil este, con, claro. encontrar algunas cosas... ...cuando uno la tiene que... Eh, hoy, eh, sí, que su supuesto, no, ...hoy sí, por supuesto... ...hoy encontrar. lo que escuchás en la radio sí. acá mismo posiblemente mm. esté sonando algo que es originario de Spotify. Yo escucho y, mucho... Y también, eh, también tiene un costado, como todo los cibernético, ¿no? Mm. Hay un costado, eh, si querés, democratizador, y otro costado que es una mierda. Yo es? cargo mi voz, yo, yo también, yo tengo eh, en las redes, y por ahí cuando viajo, cargo una bocinita de esa chiquitita, un parlantito y por ahí si estoy cocinando, me gusta escuchar música, ahí pongo. Mm. Soy más de radio, si tengo mm. radio, escucho radio a la distancia... Eh, cuando estoy en México y escucho ciertas radios que para mí me acompañan un montonal me gusta mucho la radio en un tiempo hice y me, me gusta la radio uh -huh. me gusta mucho ah, eh, allá en México, bueno, si estás eh, desde diciembre acá en la Argentina ha, has visto muchísimos actos de, del gobierno eh, con muchísimos sectores culturales bueno, lo último fue este este intento de desguace de, de Sadaíc, por ejemplo, ¿en México hay, hay un Sadaíc, hay algo parecido a Sadaíc? Sí, hay una gran hay una gran sociedad de autores uh -huh. eh, que se llama la sacan sociedad de autores y compositores y músicos se llama algo así uh -huh. yo al comienzo yo primero he estado en ensadaiga aquí después me cambié a aquella uh -huh. eh, me cambié varios años allá porque era una gran recolectora eh, de, de, de de derechos de autor a nivel mundial. ¿Y qué, qué opinión tenés eh, sobre eso sobre la posibilidad de que ahora para para negociar este derecho de autor eh, sea mucho menos beneficioso para el compositor, compositora? Mira, no es mucho lo que no, no es mucho lo que se gana, pero sí mm -hmm. la importancia, yo luego me cambié a Sadait eh, en este no sé, sueño trunco o en espera. <risa> que era siempre estar pensando en algún momento, así, bueno, me voy a regresar a Argentina, la, sí. yo, como decir, bueno... El, el lo eterno que, retorno. Lo que quede de vida, vale. quiero pasarlo ya, tengo un sí, hijo, sí. mis canciones de los últimos tiempos, aunque sea un, un trovador juglar de América mestiza, que es lo que tengo mezclada, lo que mamé de chico de acá y lo que incorporé allá en todos estos tiempos, eh, de alguna vez dice, bueno, pasar los últimos años lo que quede en Argentina... Y, y entonces, más allá de los derechos de autor, la importancia de es que yo tengo la mutual de sadaic claro. O sea, suponete que lo que se cobra no se hace mucho. Nosotros los de los músicos de Sadaik, lo que los estamos socios, ahí, estamos pagando en este momento, fueron aumentando las cuotas. Para tener una mutual donde una vez me esperé en Favaloro, donde estuve internado y no pagué un peso, ahora se está pagando 10.000 pesos por mes. Con claro. una mutual que te cubre los turnos, para los medicamentos crón de cronicidad que se llaman, ¿no? Claro, sí, sí. El 70% de descuento. Ya, eh, sí, sí. Sí, Entonces, eh, una obra social o y privada eh, no, no va a baja pasar los va a 80, 100.000 pesos. Van a llegar a pasar lo que lo que pasó cuando cuando afavaloro los gobiernos sí, sí. O, o no le no le pagaban lo que le debían. Se termina jodiendo todo. Uh -huh. Se siempre se, se pega un tiro el tipo, ¿no? Afavaloro. Sí, sí. Entonces, Digo, más allá de lo que yo cobro por lo de Mercedes Sosa a nivel internacional o algo de acá. No, no son grandes recolectores. A veces vienen... Y a veces me graban una canción afuera y cobran... Sí, algo. la cuestión internacional es más difícil de, sí. de, de, de, de, de pescar. De pescar, sí, sí. Uh -huh. Aquí lo que tiene, que me dicen, no no hay un control más o menos con respecto a aquellas cosas cuando éramos chicos y todavía en los boliches, caían los desadivos, aportabas un dinero, pagabas un dinero... Que en la medida que bueno hacía las planillas donde ponías que cantabas tus canciones, claro. ese dinero que va un grupo a un grupo, a, a, a un fondo, ese dinero que te, que te sacan y vos ponés Beatles. Sí, y ponés un porcentaje, ese tipo, sí. Ese va dinero que siempre se reparte no sé dónde va. Claro, reparten claro. los, los grandes. También pasaba eso sí, con Manzanero, sí, sí. con uh -huh. con Roberto Cantoral, los grandes. Es una pirámide, ¿viste? Uh -huh. Pero bueno, acá lo más importante es la mutual que tenemos. Claro. Es eh, importantísimo eso. Bueno, el gobierno está trabajando para a, hacer mierda, eso, en, en general como cualquier proyecto que se arma de manera colectiva tratando de proteger a un sector. Por supuesto que agarran siempre, que, ¿cuál es la palabra que ponen? Curro. curro Para para, para todos eh, ponen la palabra curro y sí. eh, van por la vía de un vaciamiento que consiste en decir, bueno, esto se desregula, ahora cada cual puede negociar por su cuenta. El individualismo ha destaco, claro. que ya se sabe. Lo es que, que no es lo mismo negociar una multinacional pues con una persona sola que con un, una asociación. Pero más ¿eh? vale por eso. Pero, no tiene, pero claro, no es una no es una asociación que, que, que ponga dinero el gobierno. Lo que está haciéndole... No, claro. Es, claro. Es, claro. O sea, le, está, le está quitando a los autores su producción artística, por la cual sobreviven con, con dos pesos porque ni siquiera se vive de eso, sí, sí. para no sacar el dinero a los lugares y a los hoteles o donde se pasa música y montando, para no sacar el dinero a la gente que tiene guita o sea, yo sí. sé que a veces nos molestaba que cayera Sadaíque a cobrarnos hacíamos cuando éramos pibes un baile secundario para irnos de viaje, puta. E y negociábamos de mi pueblo, Cañada de Gómez, negociábamos sí. un poco esa historia. Sí, ya sé, pero pero después cuando analizás cómo es la cosa, decís, uh -huh. caray". Claro, sí, caray. Y también el otro día estuve con el hijo de mi amigo, el hijo de Tito, Tito Cosa, el escritor de, de teatro. Sí. Y también pasa lo mismo con Argentores. No es solamente esa, y es Argentores, no, son todos, las Argentores obras de teatro. Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, sí. sí. No, no, lo delinamos, todo uh -huh. ese tipo, no sé, la verdad que sí es preocupante y, y, y bueno, seguimos haciendo lo que elegimos hacer a pesar de los pesares, viste, eh, en eso estamos. Sábado 15, eh, Nahuel por ser de Peralta o oh, Carlos Santa Rosa, <risa> eh, eh, en el Che con la Alegrita Alvarado no, bueno. y Pinky y Pinky Pumilla. Sí, y bueno, se va se va a, se va a sumar Martín Mancilla, vamos, ya estamos a montar uh -huh. un tema ahí. Hay una hay unas chicas que que andan haciendo cueros de Candome, que, nos vamos a animar por ir a cerrar con con Doña Soledad, con dos guitarras eh, de Don Alfredo Zitarrosa, que hace poquito, hace un Fue par cumpleaños. de días, eh, cumpliría 89 mm. años. Así que, bueno, se han juntado. Y tiene que ver con esto, con la memoria. Vamos a hacer como una, una un trío ahí sentados y compartiendo, como si fuera un patio, Juan, como si fuera un buenísimo. patio, es, contar historia es, ¿Qué es lo que? Es eh, lo que, además claro. es un centro cultural independiente de una cooperativa también, que es Barro sí, de Chivas, sí. que está, está buenísimo. Es, el viernes, eh, hasta, no sé hasta dónde llegan las ondas de esta radio, Germés. Acá llega, no, no digamos, pero llega lejos. Llega, lejos. Llega, llega más lejos de lo que la ley nos permite. Sí, can, canción sí, sí. de lejos. Bueno, sí. bueno aquel, aquello que escucha por ahí, el, el viernes estamos en Intendente Alvear, Bien. Eh, en La Quimera, también ahí con, con chicas poetas que hay invitadas, Flor Fernández, Pamela Díaz y otras otras pibas que van a leer de poemas eh, chicas de Alvear uh -huh. que van a leer sus poemas editados en un libro, así que también va a ser una cuestión de, de convivencia juntamente eso, así que buenísimo eh buenísimo y gracias, gracias o, y, o, y digo, ¿no vamos, vamos a despedir a... con una canción, sí, si trajo no. la guitarra o no vamos a hacer una sola canción. Bueno, queda eh, Rengo. Claro, en cuenta no. Además tomate tu mate. Acá, mate, el gran musical del mate. A bueno, te tocó el gran musical del mate, ¿no? ¿no? Una radio no, estaba muy lejos, la Pampa. La Pampa tiene lo muy y queda lejos, dice Bueno, ¿cómo anda con la música Juan ¿Y usted? Bien, tirando como siempre, uh -huh. eh, haciendo cositas. Ahora, ahora cambiamos, ahora me hacen de entrevista la sí, abuela, sí. la mí, ¿viste? Bueno, porque ya te lo manifesté varias veces Me gusta mucho lo que haces por eso bueno. te digo. Y, y no es por verse para que me vuelvas a invitar Podés no invitarme O salvo que tengas un programa tipo 5 o 6 de la tarde Cuando ya calenté un poco la voz Sí, tengo, tengo, <risa> tengo después si charlamos este, en producción Para que vayas Bueno eh, Fíjate vos que ahí hablamos de la memoria uh -huh. Eso se lo puso se lo pusieron ahí Pamela Y, y, y seguramente la, la Narita bien, Alvarado bien. Eh, Y y dice después, más nunca de rodillas Bueno, justamente la, la, el poema que me alcanzó en el año 82, don Alfredo cita rosa en su exilio allá en México, y tuve el, el, el, el, el aprendizaje y la emoción de, de acompañarlo del 82 al 83, y salió este tema, Pájaro de rodillas. Gracias, gracias hija. Fotógrafo. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas. Cantando en la taberna, o con la voz enferma, o en la mañana temprana, no canta de rodillas. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas. Cantando en la taberna, o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas. Amarillas Con los ojos Cerrados Y el corazón cansado Más nunca de rodillas Más nunca De rodillas No puede El pajarito Paradito En su horquilla O en La rama más alta O en lo humilde gramilla Ponerse de rodillas hablo del pacarito y de su cancióncilla que puede nacer muerta que pueden hacer cierta pero no de rodillas pero no de de papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas no hay canto verdadero ni canción tan sencilla. Que el pájaro al cantarla, para más entregar la ponga de rodillas, la ponga de rodillas. Y el que canta al tirano, no no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, bloqueando para el amo, de rodilla doblada, cantor que canta es,